la zona cero. it comes comes here like a siren we don't want no problems we like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 Y a quien le van a crecer es a Manuel Carroyal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cuánto tiempo? Sí, estupendamente. Eh, y tú mañana madrugas, ¿no? Sí, pero yo ya voy con las orejas de... Ya, ya vengo o, con las ojeras. Ujera, ojeras, ¿eh? sí. Con las ojeras. largas. Porque las, se es confunden. Eso me, me une. Claro. Se, es de lo, que, lo que se llama claro. orejeras, ¿no? Que se me unen las <ríe> las orejas. Juegos de Tudorón, muy buenas, Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Yusef quijarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Josep sí que tiene las orejas largas, que ha sido su cumple. Sí, ¿Eh? sí. Bueno, esto es, ha sido como, ¿cómo te diría yo? Como una boda gitana. pues llevo soplando velas durante 48 horas, no te digo más. Bueno, yo que que se vaya también. preparando Manuel, ¿eh? Que, que es no, el que no, sigue. antes le toca a Silvia, ¿eh? Oh, antes Silvia, le toca soy, a Silvia. Silvia soy ya. Hoy, ¿Ya? ¿Eres, eres sí, tú sí, hoy? No, no, no, sí. sí. fue, fue. Y, y parecía que decías, Silvia Soy, sí. Silvia Soy. Eh, y Giuseppe Guijarro ha estado todo el día soplando velas. Tanto frío hacia allí. No, no, no frío no, lo, lo que pasa es que digo debe, ser velas, eh. de los, debe ser cuestión de los años, ¿sabes? Ah, te van poniendo cada vez más. Velas, ¿no? <ríe> Oye, yo, yo debo ser ya el hombre más longevo del planeta. Después te, de ten cuidado que lo mismo se entera Josep Bow y te, te apaga. Uy, calla, calla, que igual me pone el extintor por la cabeza. Claro. Oye, hablando de sedes longevos, vamos a hablar de alguien que dejó una huella de hace 16.000 años, ¿no?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 No, no hombre, porque me huelen los pies. <risa> <risa> los pies. <risa> <risa>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 Más que hacer viajes o hablar con los antepasados o hacer profecías y cosas por el estilo. Pero que que, sománico, vamos. Sí, pero bueno, que. Bueno, que tiene el valor que tiene, además, ¿no? Pues eso es muy sí, legal, sí, que, sí. que sepan quienes participan en ese tipo de retiros. Bueno, yo creo que es legal. No estoy muy seguro de si no, es Y no, ¿no? No, si no, está... legal, ya está tipificado. Ah. Y además es que. Tampoco puedo hablar mucho. Pero me consta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 <risa> bueno, Escucho, ahí ah, ah, ah, puedes hacerlo libremente. Militar. Ah, bueno, vale. Lo, lo, lo <risa> bueno la Oye, por cierto... Déjame eh, aportar una mira, anécdota, Bruno, una, muy, muy breve. Ah, ah, ah, a, eh, antes que decía Manuel el tema de la observación, ¿no? Cómo, ¿Cómo es posible que con tanta claro, muestra entre 80 vegetal, ¿no? entre 80.000 especies... Eh, bueno, hay un detalle. Yo estuve hace unos años en República Dominicana y una cueva eh, neolítica que es en muy cerca de San Pedro Macorís eh, que se llama la Cueva de las Maravillas, en cuyo interior hay una espiritual...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 Un apotillo mucha gente en Twitter con media Rosa Vientos está diciendo que la Rosa Vientos tiene que ir a Vigo, hay un alivión de peticiones, eh, vayamos a Vigo y estaría encantado. Ayahuasca. A tomar, a no, tomar eh, DMT, que no, es la no, molécula de Dios, eh, como eh, la llaman. Eh, tiene que ver con la Ayahuasca, lo ha dicho también un oyente en Twitter, y no, con la percebes. sustancia que percebes, genera sí, la Ayahuasca en el cerebro. es eh, por y, Percebes me apunto. Y, y, y yo a Vigo, encantado, es una de las en dos ciudades, eh, Vigo y Zaragoza, favoritas sí. y el mundo entero puede desaparecer pero Vigo y Zaragoza no o sea que lo bueno, llevíamos e de Barcelona para que puedas seguir viviendo unos cuantos años más ¿eh? yo no si sí, yo yo yo te dejo yo te dejo vale. pero pero mejor vete a cualquiera de esos dos sitios o sea, vale, cierto, oye, que estamos que, en Madrid que amigo... eh, que tampoco lo he incluido Bruno, yo recuerdo hace años, ahora Ay, me has traído verdad, el recuerdo a la memoria, estuvimos contigo, los tres sí. con Fernando Magdalena sí, tomando allí un, en una cueva un brebaje de estos de chamanico, Vegas chamánico, ¿verdad, no, Manuel? No era un chamánico, era, un... era queimada. Era un uso de estos, un con, una, amor, queimada, una queimada. Es sí, sí, Chamanismo sí, sí, a la gallega, sí, sí. que pasa de sí, maravilloso. Y en, en la vuelta fuimos de viaje, tú te quedaste, Manuel, en <ríe> Galicia, y fuimos de viaje, Josep y yo eran 17 horas de viaje entre Vigo y Zaragoza en, aquel Estrella, express, sí, en el, eh, el Expreso Estrella y os duró y... el efecto de la quemada a las 17 horas. Pero, 17 horas pero escuchábamos una grabación estuvimos escuchando una grabación todo el tiempo eh, que nos reímos eh, muchísimo fantástico, eh, fue uno de esos eh, momentos que no se pueden olvidar he recorrido muchas veces ese, esa, esa distancia, he ido muchas veces en ese tren eh, que era eh, en gran parte nocturno y luego seguía de de Zaragoza hasta, hasta Barcelona. Bueno, eh... Te voy a dejar, eh, Manuel, eh, vamos... Eh. No te, vayas. Buenas, noches. Buenas, noches. No te vayas, Buenas noches. ¿A dónde vas? Yo, ¿A, que... a San Pedro. Tiene una cita en vivo, la han invitado. No, pero es que Manuel estaba muy entusiasmado y buscando información y sacando datos antes del programa. Eh, Quiere hablar de Pitita Ruidojo, Pitita Ruidojo. Oh, pues, qué grande. Pues venga. Por porque, porque era una tía muy interesante...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 Y, y luego, y una serie de cosas, él tuvo, ella tuvo un matrimonio durante mucho tiempo con un gran empresario griego, eh, también, y alguien muy importante, y ella fue una persona, digamos, de la nobleza, eh, uh -huh. eso no lo hacía eh, ni mejor ni peor, pero era una época y era una, eh, llegaba eh, de, de una pimita, época pimita en la se cual, eh, pues, eh,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 a un sitio donde se aparecía la Virgen durante el día y durante la noche a Joy eh Bueno, esa parte ya la conoces sí, sí, tú o mejor o... que yo porque <ríe> has cenado con ella, yo no llegué sí, a tanto. Sí, o... pero, pero no, no sé qué harías después en Joy pero eh, Joy Eslava era una discoteca, es una discoteca en Madrid. ¿Ah, sí? Ahora es un lugar de conciertos, eh, pero antes pues era como el escorial, un, algo así. Una era una discoteca, un... eh, digamos que...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 Fíjate, claro, pues no, mira, ya pues... ha sido dos veces más que yo. Sí, el caso es que yo creo Una que. Una vez para Ridrujo... ver a Coque Maya y otra vez para ver a, a Monaferro. Esperanza Ridruejo, que era su nombre real, sí. lo, lo, que, lo que hizo por estos temas es que ayudó a visibilizar, a normalizar algo como el interés de, de la aristocracia por los temas paranormales que ha existido siempre, pero que no todo el mundo reconoce públicamente. Y ella además se reconocía.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 pensando que ella era una interlocutora válida con Nuestra Señora la Virgen María y en cuanto se da la vuelta y sale fuera de la casa, sale el avidente detrás con un plastón en el libro diciendo, sí. mira, llora sangre, llora sangre y se armó el follón fue víctima también visto, ¿no? de alguna manera de sus apariciones porque yo no sé si como dices tú tenía un, un planteamiento aristocrático de, de no, estos no, temas, yo nada, creo que nada, un poco no, básico, no, no. un poco superficial sí. pero por ello bien intencionado sí, porque sí, yo sí, creo que, y, que ella sí, siempre fue sí, como sí, Yo eh, os lo he dicho antes en, en el programa Yo recuerdo una cena que tuve con Ella, con Pitita Rivero Y con eh, Francisco Sánchez Ventura En, en Zaragoza y me ¿En el casino, que, ¿no? Eh, es que era el dueño, Sánchez Ventura, del casino Era el dueño de 20 eh, tú fíjate, el, el comunista en, en la aislaba, los casinos <ríe> claro, claro, Se va a hacer a Comitita Ruederojo eh, porque, porque hay que conocer y, al enemigo claro, claro, y, y, eso. y yo sí recuerdo, es decir Son dos personas con las que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 Muy, muy, muy bien. Y entonces el representante legal le dijo a Sánchez Ventura, te compro todos los libros que queden, para que no se distribuyan ni uno más. <risa> y le compró todos los libros que <risa> Oye, quedaban. Es una buena técnica. Le, le compraron todos redondo. los libros que <risa> Pero, quedaban. Sin acabó, embargo... acabó la entrevista, la reunión, <risa> y yo recuerdo que justo cuando se iba me dice Sánchez Ventura, me dice, ¿ves? El diablo está detrás de ellos. Mira.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 Como no había dinero para hacer la capilla, pues Sánchez Ventura la pagó de su bolsillo y construyó él. Porque la tenía la mucho dinero. Porque sea, no es era constructor muy... de medio Zaragoza, o sea que no tenía problemas económicos. Vamos. No era constructor de medio Zaragoza, su padre fue el dueño de Zaragoza entera, ¿no? <risa> o, sea, o sea, fue alcalde de, de, en la época franquista, ¿no? Eh, pues muchas cosas. ¿no? Y él vivía, eh, recuerdo que vivía en un edificio muy importante de Zaragoza, eh, muy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 Es que aquí Bruno me ha hecho seglar, digo, ¿qué es eso? Digo, o como lo curas pero cuellos digo o sea, que no haces nada, ni con tu mujer, dice, no, mi mujer vive en otra ciudad, o sea, era una cosa, las creencias eran tremendas, ¿no?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 bueno, que hizo ahí, un cambio milagroso bueno, el vidente será... de Piñablanca me lo presentó Sánchez San el vidente de Piña Piñablanca en Chile eh, es unas, unas apariciones de la Virgen fantásticas santos. pero en un momento determinado Pues el vidente de Peña Blanca dejó de llamarse eh, José y pasó a llamar Josefina, no pasa absolutamente nada, no, pero, pero eso estaba, era un escandalizado, de la estaba escandalizado, estaba escandalizado de de y, y Sánchez Ventura estaba escandalizado. <risa> es que el diablo ha, ha tomado posesión de estas apariciones, ha <risa> aparecido el diablo, estaba obsesionado con el diablo. Y todas las obsesiones de Sánchez Ventura eran las de de ojo porque veían de lo mismo, estaban todo el día hablando, todo el día, todo el día juntos, ¿no?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 vamos a ver, lo que pero bueno, por lo menos en alternativa a los antibióticos que vemos que ya se nos acaban. Ah, pues hasta aquí la Tertulia Zona Cero de esta noche, Tertulia Zona Cero con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvallal, con Josep Quijarro, Gracias. Cuidaros mucho. Hasta la próxima.